Nos vamos a ir al pasado, más o menos mil años arriba, mil años abajo, a la época de las pirámides, hace unos 5.000 años en el antiguo Egipto. De eso vamos a hablar en Historias de la Historia, ese fantástico blog y muchas otras cosas. Con Javier Sanz, muy buenas Javier. Hola, muy buenas. Precisamente hablamos de eso, de la primera gran fuerza trabajadora de la historia que hizo lo primero que hicieron los eh, trabajadores a todos los niveles, entre ellos también, como no, Las eh, huelgas. Una gran fuerza trabajadora, evidentemente, reclamaba sus derechos eh, legítimamente. Una época extraordinariamente fascinante que también está esta noche en eh, Historias de la Historia con Javier Sanz. ¿Cómo era esa inmensa fuerza trabajadora de las eh, pirámides, Javier? Bueno, primero me gustaría desterrar un poco la, la imagen esa que todos tenemos, sobre todo por las, por las películas, eh, de miles de esclavos trabajando en las pirámides, siendo eh, azotados y demás, que no digo que no los hubiese, pero también hay muchos eh, trabajadores libres que están empleados en en, esas, en las pirámides. Más se organizaban eh, mediante una especie de, digamos, de cuadrillas de, de alrededor de unos 50 trabajadores, que estaban eh, dirigidas por un, por un capataz, Y un escriba que, digamos, era el que supervisaba toda la, toda la obra, que además anotaba la marcha de los, eh, de los trabajos, el material que se iba utilizando y el que se, el que se necesitaba. Y también está documentada eh, la primera huelga de la, de la historia en la época de, de Rancés III, Y el motivo de esta huelga eh, fue pues que simplemente que los obreros llevaban eh, varios días sin recibir los alimentos, que estos alimentos eran parte, digamos, de, de su salario. Además llegaron incluso a concentrarse en el templo de Tutmosis III, eh, exigiendo que el faraón eh, fuese informado de este, de este motivo, o sea, de esta huelga y de los, y de los motivos. Así que a nadie ninguna cabeza cabría que si fuesen esclavos eh, se podrían haber permitido hacer una, hacer una huelga desde luego y precisamente ese hecho el no ser esclavos el desterrar esa imagen que nos has dicho tú de, de la esclavitud que evidentemente hay que situarse en aquella época y en aquel contexto pero eran trabajadores con ciertos derechos y en gran parte también porque ellos los consiguieron gracias a sus luchas y a sus reclamaciones que sí, además digamos está un poco como normalizada su, su jornada eh, laboral y como estos escribas que hablaba antes eh, en su afán por tenerlo todo eh, controlado incluso notaban eh, las ausencias en el, en el trabajo y lo curioso es que, que incluso hay una relación de motivos que podríamos llamar justificados para ausentarse del, del trabajo algunos eh, normales, ¿no? por decirlo de alguna forma eran, por ejemplo embalsamar a un, ser, a un ser querido o que tuviese picado un, eh, un escorpión e incluso elaborar cerveza para una celebración y había otros un tanto curiosos como por ejemplo la embriaguez o haber recibido una, una paliza de, de tu mujer en una discusión conyugal eran motivos para ausentarse en el en el trabajo ese último no me gusta mucho, eh, Javier sí, pero tú piensas que si <risa> bueno, era pero que también, esta, también tenía razón evidentemente. pronunciar que su mujer la había, la había pegado yo creo que se merecía que aquel día no acudiera al trabajo ¿no? porque fíjate cómo quedaba ante, ante los demás recuperarse al menos exacto Además, eh, como decía antes al principio, en la presentación tenía eh, muchos días eh, libres, yo diría que incluso más que, más que nosotros, ¿no? Pues siempre se nos ha tachado de, de ser los que más fiestas eh, tenemos. Por ejemplo, era día festivo, eh, la coronación o el fallecimiento de los, eh, de los faraones, eh, también sus correspondientes aniversarios, eh, las celebraciones religiosas, eh, como una sociedad eminentemente, eminentemente agrícola, eh, también los trabajos en los campos dependiendo de las, eh, de las crecidas del, del Nilo, y cinco días extra que tenían eh, para ausentarse el trabajo, que tenían fiesta, que eran los pagómenos que son los cinco días que completaban su, su calendario, porque estaba dividido en, en 12 meses de 30 días, y para completar los 365 eran estos cinco días que eran eh, que eran fiesta, que la, la mitología griega atribuye al nacimiento de cinco deidades eh, egipcias. los ¿Y los faraones aceptaban las reclamaciones de los trabajadores o, o no? En aquel caso sí, porque claro, lo que yo reclamaban, era que aunque era, aunque era parte del horario era realmente la comida y parece ser que se había retrasado por algunos asaltos y demás, y en aquel caso sí que consiguieron recibir la, la comida que les correspondía y volvieron a, a trabajar. A veces pensamos, eh, Javier, que la historia y los derechos eh, sociales son una historia lineal y que siempre va increciendo. Esto nos demuestra que ha habido muchos agujeros negros a lo largo de la historia, que quizá no se empezó arriba, pero que se bajó bastante, que la historia es intermitente, es como un diente de sierra, ¿eh? además yo siempre en esos casos pongo un ejemplo que es, que es la jubilación, ¿no? que se tiene como eh, como un logro de los sindicatos pero yo siempre digo que la jubilación la inventaron los los romanos, ¿no? los legionarios romanos cuando se jubilaban, por decir de alguna forma eh, dejaban la lucha armada, recibían una, una pequeña porción de tierra y una cantidad de dinero para seguir sus vidas ¿no? entonces la jubilación, digamos la, nuestra jubilación es algo muy parecido a lo que ya tenían los, eh, los romanos Javier Sanz, Historias de la Historia muchísimas gracias a vosotros gracias.